de nuevo estoy de vuelta en este programa dedicado a América Los dueños del poder se refugian en el pasado creyéndolo quieto creyéndolo muerto esto lo hacen para negar el presente que se mueve que cambia y también ...para conjurar el futuro... ...rescato de Cuba... ...al poeta... ...Nicolás Guillén... ...tendida en la madrugada... ...la firme guitarra espera... ...voz de profunda madera desesperada... ...su clamorosa cintura... ...en la que el pueblo suspira... ...preñada de son... Estira la carne dura Arde libre de su esclava bata de cola Dejó al borracho en su coche Dejó el cabaret sombrío donde se muere de frío noche tras noche Clave las uñas de amianto sobre la vida Cógelatú, guitarrero Límpiale de alcohol la boca Y en esa guitarra toca tu son entero El son del creer maduro Tu son entero El del abierto futuro, tu son entero. El del pie por sobre el muro, tu son entero. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero. Hace algunos años atrás pude visitar Cuba. Uno va a Cuba con mucha expectativa, con mucha cosa puesta por lo leído, por lo escuchado. Hay mucho de la imaginación que uno va construyendo en su, en su cabecita sobre lo que es Cuba, lo que es su gente, cuál es su mirada del mundo. Y desde la Argentina es difícil entenderlo. Por eso es bueno caminarlo, pisarlo, hablar con su gente. Primera cosa que me sorprendió... ...de Cuba. Le pregunto a un policía... ...cómo hacía para llegar hasta el malecón... ...y él muy amablemente me indicó cómo... ...interrumpiendo su lectura del hombre duplicado de José Saramago. Una noche estaba... En Santiago de Cuba Era muy tarde Y me pongo a conversar con un Campesino De esa zona El hombre tenía las manos curtidas La mirada gastada Y una camisa vieja Era un laburante Lo que acá conocemos como un laburante Estaba cuidando unos coches En una zona bastante turística de Santiago de Cuba Entonces me puse a hablar con él Y me dijo lo siguiente Que nunca más olvidaré Tengo un hijo abogado y una hija ingeniera nuclear. Lo que hizo la revolución fue cambiar su destino. Ellos, en otro país de Latinoamérica, tendrían que trabajar al igual que lo hice yo, como papá de ellos. Pero esta revolución los convirtió en profesionales. Le pude dar una educación que yo no tuve. No olvides que una vez tú fuiste sol No olvides ni la tapia, ni el laurel No dejes de asombrarte al asistir A un nuevo nacimiento en tu jardín No pierdas una ventana No entregues tus mañanas De aguaceros y huevos Ni desentierres tesoros Viejos No ocultes lo que ayer se te ofreció No escondas ni la pena ni el dolor No dejes que una nube diga adiós No saltes en pedazos No asustes tu diamante No entregues tu perfecto amanecer Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar Ni tu incansable caminar Vete de nuevo hasta el arroyo Donde está tu mejor canto Y ve, cálmale la sed A tus enormes prados No permitas que se pierda tu cosecha Hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchadoca tu raíz y dale la caricia a la que siempre espera la única manera de hacer el la que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno y no olvides que una vez tú fuiste sol Ven, desata esos diques De corrientes presas Déjate llevar y vuelve a ser jinete Bara hasta tus valles De palomas sueltas Este es tu país Donde están tus riendas Donde está tu espuma Donde abandonaste tu camino entonces Donde naufragaste, haz nacer mil rosas Y no que una vez tú fuiste sol Augusto Blanca cantó esta canción junto a Santiago Feliu No olvides que una vez tú fuiste sol El Paraguay habla guaraní, un caso único en la historia universal. La lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Sin embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes no entienden español, son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio, y la constitución del Perú dice que el Quechua es un idioma tan oficial como el español la constitución lo dice pero la realidad no lo oye el Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros el español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces los policías y los funcionarios el español no es el único idioma de la televisión porque la televisión también habla inglés. Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente el río.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 For la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba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 Arisa del río Y al viento la lanzaba Del puente A al la Alameda ah, ah, ah. Carmina Carabino cantó De Chabuca Granda La flor de la canela Hace un tiempo Por suerte ya lejano Los funcionarios del registro civil De las personas Aquí, en la ciudad de Buenos Aires Se negaron a inscribir El nacimiento de un niño Los padres, nativos de la provincia de Jujuy Querían que su hijo se llamara Cori Huamancha Un nombre de su lengua El registro argentino No lo aceptó por ser nombre extranjero. Ese Jujuy cortado a pique en las quebradas Donde la vida tiene gusto a cosa antigua Me cuelga un sol cuando regreso a Purmamarca Para vestirme con la magia del color Ese Jujuy nos vio pasar enamorados La sangre en cielo vaya abajo, piedra arriba Éramos dos para quedarnos atrapados Éramos dos para jugar a tanto amor Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo Tan solo el viento empucará Nos vio buscándonos la piel Como dos niños asombrados frente a Dios Tu amor pasó pero yo vuelvo siempre allí Al viejo sitio donde el tiempo se durmió ¿Será que quiero recordar? ¿Será que trato de olvidar? será ju -ju Que me ha ganado el corazón Cuando amanece Se ha de aportar más junto al río en esa eterna soledad de la montaña bajo una sombra entre las sombras de adivino másado azul sobre un paisaje sin final fue en los perales catedral de Juan Angueira anochecidos de guitarras y de estrellas Donde la Dios rompio el azúcar de tus labios Cuando dijiste nunca más, ya nunca más Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo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 me ha ganado el corazón Jujuy para dos cantó Tomás Lipán